Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Hola. Y hoy estamos en Fornalux, un pueblo con muchísimo encanto, como casi todos los pueblos que visitamos, en Mallorca. Os vamos a contar la historia de este pueblo que, aunque no es muy amplia, es muy, muy interesante. Y después vamos a hablar sobre los diferentes alojamientos que elegimos cuando hacemos nuestros viajes y que probablemente tú también elijas. Así que ¡vamos allá! Este pueblo está también en la Sierra de Tramontana. Ya hemos visitado otros pueblos que están en esta sierra Y este es uno de los más bonitos y además de los que están mejor conservados. De hecho, en el año 1983 recibió un premio precisamente por eso, por el buen mantenimiento que hacen de este lugar. La historia de este pueblo empieza hace más de mil años. Antes era una antigua alquería islámica. Una alquería es un pequeño pueblo. En la época islámica, en la península y, bueno, también en las islas, cuando había varias casas juntas formando una especie de aldea o pueblecito, recibía el nombre de Alquería. Así que ese es el origen de este pueblo. Era un lugar en el que sobre todo había cosechas y campos. Y lo cierto es que a pesar de ser un lugar muy pequeñito, tiene muchísimos encantos. Todas las calles están empedradas, hay un montón de, de escaleras muy antiguas. Y todo está muy bonito... Eh, Cuida muchísimo los detalles a la hora de decorar las calles, hay muchas macetas y plantas, eso es algo que nos encontramos en muchísimos pueblos de, de Mallorca y me parecía precioso. Sí, realmente este pueblo es un poco como pasear por el típico pueblo de juego de Tronos o una peli así más medieval, porque se nota que todo está hecho con piedras y con las técnicas que construían casas hace pues 500 o 1.000 años, pero en cambio se ve todo muy cuidado, como si fuera eso. Parecía que, que lo habían preparado todo para hacer algún tipo de película y tú vas paseando por sus calles estrechas y viendo esas casas y la verdad que, aunque el pueblo está un poco alejado del resto de pueblos, creo que merece la pena darte un paseo por este pueblo, sobre todo si tienes un coche y puedes hacer fácilmente, porque... Fue uno de los pueblos que más encanto tenía, aunque no fue el más impresionante a lo mejor, ni el más grande, pero a mí me gustó mucho pasear por aquí porque, no sé, sentí un poco como esa sensación de viajar al pasado. El pueblo es muy antiguo y te vas a encontrar, sí, si paseas por allí con lugares muy bonitos, por ejemplo el ayuntamiento, Este verdad muy antiguo y además tiene justo al lado, está custodiado, protegido por una torre de defensa del siglo XVII, por ejemplo. Y una de las curiosidades que me pareció más interesante en Fornalux son las tejas. En las tejas del pueblo hay algunos dibujos, están decoradas o pintadas con dibujos diferentes y la mayoría de esos dibujos datan al menos de entre los siglos XIV y XIX. Al principio, cuando oímos hablar de esta historia, pensamos que las tejas estaban pintadas por arriba, es decir, que solo se podía ver si veías el tejado de la casa, pero no. Están dibujadas así, como podéis ver en la, en la imagen. Están dibujadas como por debajo la, la parte de las tejas que asoma a, al final del muro y puedes ver esos dibujos desde abajo la función o el, o el objetivo de esas pinturas no es solamente decorativo, que también, sino que está relacionado con la magia y la superstición. Se, cree, se creía, por supuesto, probablemente ya no muchas personas piensen que es así, pero imaginaos en el siglo XIV, en el siglo XV, en la Edad Media, se creía que... Estos dibujos alejaban las desgracias y los problemas de las familias y bueno, normalmente se hacían en color rojo pero no siempre era así y a veces puedes ver figuras geométricas, algunos dibujos vegetales, plantas, árboles, animales también incluso algunas escenas de la vida cotidiana y el objetivo pues era ese, alejar las malas energías, los problemas de, de las casas y de las familias Hay una curiosidad que a mí me gusta mucho, y no sé si tú conoces, y es por qué eh, las tejas y algunos jarrones tienen diseños. Porque si tú lo piensas, si, si te vas 500 años o 1000 años atrás, la, las cosas, la mayoría de las cosas se hacían con un propósito. Hoy en día es normal pues lo que llamamos aquí el postureo, no que es muchas cosas para aparentar, para... Aumentar el tema de estatus y, y todo eso, pero antiguamente una persona quería sobrevivir y no se centraba en que las cosas fueran bonitas, se centraba en que las cosas fueran útiles. Y si nos fijamos en estas tejas, pues tiene sus diseños y tiene su, sus líneas. ¿Tú sabes cuál es el origen de, de esto? ¿Por qué empezaron a, a pintar las tejas y los jarrones y eso de esta forma? No, no tengo ni idea. Es muy curioso porque... Antiguamente, las personas empezaron a hacer cestas con lino para transportar pues, lo que es su ganado y las frutas y todo lo que cosechaba. ¿Qué pasa? Que uno de los retos era el tema de transportar agua, porque claro, en una cesta de lino o un cesto de lino mmm, no se podía transportar agua, entonces ahí es cuando entró en juego la arcilla. Lo que hacían era, en el propio cesto de lino, lo recubrían por dentro de arcilla, se esperaba que se secaran y entonces lo apartaban y la propia forma de los hilos de, de lino de los que estaba hecho la cesta marcaban lo que es el recipiente de arcilla entonces claro de repente se vieron que los recipientes de arcilla tenían las propias líneas de los hilos de lino y eso ya le daba como un toque decorativo que no fue premeditado ni mucho menos pero eso evocó a que posteriormente pues E intentaran imitar en el resto de jarrones, cuando ya llegó la cerámica, esas líneas, como podemos ver, por ejemplo, en estas tejas, que al final hacen cuadrículas o hacen líneas diagonales, y todo el origen es, pues ahí, cuando intentaron transportar agua a través de jarros de arcilla y quedaban marcadas por estos hilos de linos. No sé, es una curiosidad que la verdad que, que me gustó mucho cuando la aprendí. Qué interesante y qué curioso cómo las personas... Eh buscan formas de, de hacer todas estas cosas y cómo van evolucionando, ¿no? Primero las marcas de, de las cuerdas, después las pinturas y, y hasta el día de hoy que hemos llegado y hacemos camisetas, ¿no? Exacto, ya hoy el diseño y como llamaríamos en español el postureo es el pan de cada día y todo tiene un diseño y todo tiene algún motivo y cada tribu urbana se identifica con algunos símbolos y algunos colores y, y demás. Estampados, bueno, si los usas o no los usas, es, es verdad. Lo cierto es que Fornalux fue un pueblo precioso. Eh. Yo estaba siempre muy cansada de tanto caminar y, y no sé si lo valoré lo suficiente. Es verdad que es un pueblo muy pequeñito. La zona del centro, las cosas que hay para visitar están muy cerca. Hay una plaza, está el ayuntamiento, eh, hay un lavadero, muy similar a los que hay también en el sur de la península. Y bueno, todo, es, todo está muy cerquita pero es de verdad precioso. Eh, es un buen sitio, no sé, podríamos habernos quedado en el hotel en, en Fornalux eh, para disfrutar de la paz y la tranquilidad, ¿no? Muy diferente a Palma, en realidad. Sí, es de esos pueblos que ya no irías tanto por el turismo en sí, sino para desconectar. Por supuesto, siempre tienes la posibilidad de coger el coche e ir a cualquier pueblo de alrededor, pero es verdad que si te quedas cuatro días en Fornalux, al final... Creo que el objetivo es de estar en paz contigo mismo en el pueblo, viendo las mismas callecitas un par de días, paseando. Y hay una cosa que se me quedó... O sea, que me quedé con ganas en Fornalux. Y fue que cuando... Bueno, solo hay una carretera para acceder al pueblo, por supuesto. Y pasando por esa carretera, vimos una especie de asador o restaurante o... Algo que olía muy bien y tenía muy buena pinta. Y me quedé con las ganas de comer ahí porque pensé, en este sitio, en este pueblo, se tiene que comer muy bien. Por supuesto, todo lo que se me quedan con ganas está <risa> relacionado con la comida. No es casualidad. Pero... Pero sí es cierto que me quedé con ganas. No nos quedamos porque queríamos aprovechar el día y ver más pueblos y al final pues dimos un paseo por Fornalux y luego fuimos a otro pueblo a comer. En concreto fuimos al puerto de Soller. Pero es cierto que me quedé con esa cosa. Que dije, uy, en este pueblo se tiene que comer bastante bien. Pero para probar el restaurante ese tendremos que volver a Mallorca. Muy importante. Y además, como, como he dicho antes, podríamos a lo mejor alojarnos en, en un hotel en Fornalux, lejos del centro. Apartados y... y... Bueno, no sé, es o, que... o en un apartamento turístico. Sí, o en un apartamento turístico. Es que te encantan los apartamentos. Hombre, es que en Fornalux, ¿cómo te vas a quedar en un hotel? Bueno, no sé si habrá hoteles, pero... Mmm, tampoco sé si habrá apartamentos turísticos. A lo mejor son más eh, un estilo casa rural. Claro, es que aquí lo que pasa es que siempre... Yo, a mí me gustan los apartamentos. Y a mí me gustan los hoteles. Entonces, claro, aquí siempre surge un problema... Que es apartamentos o hoteles. Claro, en Fornalux creo que es indiscutible que es mucho mejor un apartamento turístico que un hotel, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque estás en una casa real de una persona local y sientes... Depende del apartamento. Hombre, por supuesto, pero las casas, como tú las ves, estás viviendo en una casa que vivió un árabe cuando estaba haciendo su agricultura hace 1500 años y estás en esa misma casa sin tu Bueno, bueno, hotel. bueno, bueno, te estás viniendo arriba. <coughs> te un estás poco. viniendo arriba. Pero un hotel al final es como un poco más artificial, ¿no? Claro, si vas no, a no, no, no, no, no, la única razón para quedarse en un apartamento turístico y no en un hotel es que el apartamento sea más barato, más económico o O otra razón es que entre tus planes esté no salir siempre a comer es decir no desayunar almorzar y cenar fuera entonces en el apartamento tienes cocina y eso puede ser muy cómodo y te ayuda mucho a ahorrar en, en el viaje pero si no ¿qué otra razón hay para quedarse en un apartamento que encima cuando terminas tu estancia tienes que limpiar y recoger todo el apartamento Cuando tú vas de un hotel hombre Hay que comportarse, pero no tienes por qué hacer la cama, no tienes por qué eh, recoger o pasar una escoba para no dejar la, la casa sucia. Y en un apartamento, sí, lo ideal es que lo hagas, es lo más educado y respetuoso. Y en un hotel te lo hacen todo. Cada día te hacen la cama, te arreglan la habitación... Pues yo veo varias razones. La primera... Es el espacio. En una habitación de hotel, en general, las habitaciones son muy pequeñas. Hay una cama, un baño y ya está. Y en un apartamento, pues por supuesto hay apartamentos que son muy pequeños, pero en general tienes más espacio que en un hotel. ¿Y para qué quieres más espacio? Bueno, ¿Si porque... solo vas a ir ahí para dormir? Bueno, pero siempre gusta. Tampoco vas a ir solo para dormir, vas para descansar. Siempre pasas algunas horas en, en el apartamento y, y gusta. Si vais varias personas, pues siempre está bien que haya espacio. No sé, el hotel a veces es un poco agobiante y si hace calor, por ejemplo, parece eso una especie de sauna y no me gusta también otra que por supuesto es relativo porque claro estamos generalizando y hay hoteles mejores que apartamentos y hay apartamentos mejores que hoteles yo os digo mis argumentos y mi opinión en general siento que los apartamentos son más cómodos es decir los no, hoteles no no no no yo siento que los colchones, por ejemplo, de los apartamentos, en general, claro, cuando tú los ves y, y ves que tengan buena pinta y que son de más o menos calidad, siento que son mejores, porque los hoteles al final compran 300 colchones baratos y... Yo no lo sé. Yo creo que se están notando... Se están notando dos cosas. La crisis económica que está haciendo que ni en los hoteles ni en los apartamentos cambien tan a menudo los colchones, porque lo estoy notando, Y que me estoy haciendo mayor, que cuantos más, más años cumplo más me duele la espalda. Pero, pero sí siento que últimamente nos hemos encontrado con colchones muy malos, tanto en hoteles como en apartamentos. Y además que no eran baratos. Es decir, no eran hoteles o apartamentos eh, excesivamente económicos como para las camas que, que, que nos han dado. De hecho, ya lo sabes, la próxima vez que vaya... En Mallorca estuvo bien. En Mallorca no estuvo mal, pero tengo clarísimo que la próxima vez que vayamos a un hotel, o a un apartamento, pero sobre todo a un hotel, y la cama sea mala, voy, voy a quejarme, porque la cama que tuvimos en Granada fue, fue terrible. Y no sé, pero en general, para mí la comodidad de los hoteles es esa. Es que pues, te limpian el baño cada día, por ejemplo, y, y entonces estás en una habitación muy limpia, muy cómoda y... Me gusta más que los apartamentos, la única razón para mí de los apartamentos es esa, tienen cocina, si es que la vas a utilizar, porque también alojarte en un apartamento para no usar nunca la cocina, y son más económicos. También, como tú has dicho, depende de la zona, hay algunos sitios donde los hoteles son una auténtica basura y hay apartamentos muy, muy apañados, con muy buena pinta, donde te puedes quedar, sí. Pero también hay otros sitios al revés, donde no hay casi ningún apartamento y hay algún hotel que está bien y puedes pasar una estancia agradable. Entonces, depende de muchas cosas, pero sí, a mí me gusta el tema de los hoteles, eh, sobre todo porque, porque, bueno, porque te hacen las cosas y además también siento que tienes bastante seguridad a la hora de reservar. Al final te estás quedando en el apartamento de otra persona y nosotros nunca hemos tenido ningún problema y a mí me encanta quedarme en apartamentos, pero bueno, cuando te quedas en un hotel también hay cierta seguridad. Me gustan los hoteles, no lo puedo evitar. Claro, en el, en el sentido de la seguridad, es verdad que hemos ido a muchos apartamentos. En general, hemos ido a más apartamentos que hoteles y nunca hemos tenido ningún tipo de problema. En el tema de la limpieza, mmm, veo el punto, pero no estoy como tan de acuerdo, porque tampoco siento que hayamos tenido que limpiar un montón en los apartamentos. Con ser un poco ordenados y tener la basura y tirarla, tampoco hemos tenido que, que estar fregando el apartamento o, bueno, simplemente es tener un poco de consideración. Entonces, sí, está guay llegar y encontrar pues, la cama hecha y que hayan limpiado, pero, no sé, tampoco lo veo como un sobreesfuerzo. A mí una cosa que me gusta de los apartamentos es que me siento al final como, como en casa. En un hotel, pues es lo que he dicho antes, está un poco como artificial y en un apartamento al final pues estás ahí como, como en tu casa, ¿sabes? Es como... Como si tuvieses una casa nueva durante algunos días, claro, si vamos al hotel más lujoso de, de Madrid, en el ático, que tiene habitaciones y que tiene cuatro baños y tal, pues ahí te sientes como si fueras un rey, pero realmente la media es que las habitaciones de hotel es una habitación cuadrada y un baño y los apartamentos, pues bueno, mínimo 40-50 metros cuadrados tienes. Entonces, no sé, ¿qué opinas de eso? Lo que opino es que no sé para qué necesito 50 metros cuadrados. ¿Para qué necesito eso? No lo necesito. Yo entiendo que hay apartamentos en sitios donde no hay hoteles, entiendo que hay apartamentos con terraza, entiendo que si somos muchas personas puede ser más cómodo estar en un apartamento porque así todos compartimos, pero bueno, en general no le veo tantas ventajas a los apartamentos por encima de, de los hoteles. Me parece que los hoteles son muy cómodos también. Tiene que haber opciones para todo el mundo. No, claro, eso por supuesto. Para mí el punto es que, claro, sí, si son más grandes tienen más cosas. Por ejemplo, pues tienen sofá. Que ¿Y para los... qué quieres un sofá? Bueno, nosotros hemos ido a un apartamento y nos hemos tirado en el sofá muchísimas veces y lo hemos agradecido. Si tiene una habitación con sofá, una tele... Al final en el hotel estás todo el rato como en la cama y no hay ni una silla. A lo mejor estás incómodo en la cama y ya no sabes ni, ni dónde ponerte. En concreto en Mallorca, nosotros fuimos a un hotel porque es verdad que, lo, que los hoteles en Mallorca eran más baratos que los apartamentos turísticos. Hay que decir que en general, en, en España, los apartamentos turísticos son más baratos que los hoteles. Por ejemplo, en Madrid, los hoteles que estaban en la zona en la que nos quedamos nosotros, que era en Gran Vía, podían costar 1.500, 2.000 euros, era una barbaridad. A mí no me importa tanto quedarme en un hotel, claro lo que no le veo es la ventaja de que te cueste más caro, yo solo me quedaría en un hotel si es más barato porque lo que sí haría sería, si un apartamento me costase un pelín más caro le veo sentido porque siento que te ofrece eh, más cosas, es verdad no, pero no, no, no, no. Pero tienes que reconocer que los hoteles que había en Gran Vía no tienen nada que ver con el apartamento en el que nos quedamos que el apartamento estaba increíble estaba genial, estuvimos muy cómodos encima fue súper económico para estar donde estaba pero no me puedes decir que los hoteles que vimos en en Gran Vía son como ese apartamento. No lo son. Lo... Eran hoteles de lujo. En, en, en, yo no me he alojado nunca en un hotel tan, tan, tan, tan, bueno en España. ¿No te creas? O sea, había hoteles de lujo, pero ¿no te creas que había hoteles por 1.500 euros que, no, que eran una habitación no, y ya no. está? ¿eh? Hombre, claro que eran una habitación y ya está. O sea, no nos vamos a la suite presidencial. Claro, pero... claro, que costaban una barbaridad y tampoco eran gran cosa. La suite y eso ya me acuerdo que vimos que costaban incluso 4.000 euros eh, tres o cuatro noches y era una barbaridad. Entonces, bueno, no sé. A mí me gusta sentirme como en casa y estar en una casa y tener las comodidades de una casa. Por supuesto, todo depende. Creo que si tienes pensado cocinar algún día o a lo mejor dices, mira, pues voy a comer fuera, pero voy a cenar en casa pues para, para ahorrar. Claro, siento que cuantos más días te quedes... A lo mejor también tiene más sentido una casa Si te quedas dos semanas Pues a lo mejor prefieres estar dos semanas en una casa Que, que en el mismo hotel No lo sé, esto es cuestión de gustos A ver si, si también nos mandáis algún email ¿Qué opináis? ¿Sois eh, del equipo de los apartamentos turísticos como yo o de los hoteles como Mar? Espero que seáis personas de bien y con... con... <risa> no influyas en la respuesta de los estudiantes, que digan lo que ellos prefieren de verdad. Estoy dispuesta a aceptar la derrota si la mayoría prefieren apartamentos turísticos, pero no influyas en su decisión, que cada uno elija. Además, lo que me parece más importante de esta conversación es que realmente eh, siempre damos nuestra opinión, sobre todo y, y sobre todo sobre muchos temas diferentes quiero decir y me parece muy importante destacar que según nuestra propia opinión personal La objetividad cambia un poco, quiero decir, tú estás más a favor de los apartamentos turísticos, entonces tu opinión, quieras o no, está condicionada por eso, de la misma forma que yo pues soy más partidaria de los hoteles y tengo una opinión diferente sobre, sobre el tema y también mi opinión está condicionada, mi, mi, lo que digo sobre cómo son las cosas en España, en ese sentido está condicionado por, por mi opinión personal. Así que lo mejor siempre, en todos los casos, es comprobarlo uno mismo. Viajar uno mismo, reflexionar uno mismo acerca de qué ventajas o inconvenientes tiene para cada uno, eh, cada alojamiento y creo que ahora mismo lo, algún estudiante de español le ha tenido que explotar la cabeza porque yo, que, que soy nativo he, he pensado que estabas rapeando te ha faltado rimar y ha sido muy bonito porque has empezado rollo como, como Eminem, ¿sabes? a, a decir como tu, tu argumento <risa> y, y siento, no bueno, por, porque has hablado muy rápido de muchas cosas y muchos conceptos y, y yo estaba atento, yo me he enterado de todo por supuesto, pero claro, me he puesto en el lugar en la piel de un estudiante de español y dice Eminem, y, y joder, pues como hablas muy bien y eso la verdad que, que es muy Guay. Una cosa que me gusta de estos debates es que al final pasa eso, ¿no? Como, como tenemos que defender nuestra idea, al final nos sale ese sentimiento y hablamos y utilizamos expresiones que a lo mejor contando la historia simplemente de un sitio que, que no nos toca nada... No surgen, ¿no? Entonces me, me parece eh, una forma más rica de que practiquen eh, escuchar una conversación en español porque eso, hablamos más rápido, eh, de repente cambiamos los tonos, gritamos o no... Es verdad, estoy de acuerdo. Y, y también pues pueden escuchar mi opinión, que es la correcta, y eso es muy importante. Así que no esperamos, hagáis, no como siempre, que hayáis disfrutado mucho, que os haya gustado este pueblo. La semana que viene viajaremos a otro lugar diferente. Nos vemos en el próximo viaje. Adiós.